La virtud no termina en el autocontrol. Comienza ahí, pero su propósito final es la conexión con los demás. Hoy, su pensamiento resuena en ideas como el cosmopolitismo, los derechos humanos o la ética global. No fundó escuelas, no redactó sistemas filosóficos complejos, pero sembró una idea que aún hoy sigue creciendo. No todos los estoicos fundaron escuelas. Algunos, simplemente, hicieron que el eco de la sabiduría no se apagara.